Bueno, pues arrancamos justo después de esa estupenda introducción que nos ha preparado nuestro director Juan Cabezas. Seguimos por aquí en el estudio de Radio Alama en Internet, repasando los trabajos que nos dejan los compañeros de la redacción en la web de alama.com. Exacto, eh. y en esta noticia que comentamos ahora traemos una historia que parece pura ficción, pero que es real al 100%. Sí, totalmente. Hablamos de Heleno de Céspedes, o sea, el primer hombre transgénero documentado en la historia de España. Es que menudo trabajo de investigación han hecho los compañeros. Porque claro, cruzando los registros del proceso inquisitorial de 1587 con los archivos históricos de Álama… Claro, ahí descubrimos a una figura absolutamente irrepetible. Alguien que, naciendo en la esclavitud, logró doblegar a la estricta sociedad del siglo XVI. Y el punto de partida es durísimo. ¿eh? Nace en Alhama, sobre el año 1545, hijo de una mujer negra esclavizada. Sí, y a los 16 años le imponen un matrimonio forzado con un albañil y tiene un hijo. Pero de repente rompe la baraja por completo. Deja esa vida atrás, se pone ropa de hombre y se va a luchar como soldado a la rebelión de las Alpujarras. Un cambio radical desde luego. A ver, yo entiendo la huida, pero um, me pregunto cómo logra alguien del estrato social más bajo y sin educación inicial orquestar una transformación logística así sin que lo descubran a la primera. Es casi como un programa de protección de testigos autoinfligido y al límite. Pues, o sea, la clave está en saber leer el entorno. El caos siempre ofrece escondites. «Piensa en la guerra de las alpujarras, con ese movimiento constante de tropas y heridos». «Claro, un desorden absoluto». «Eso es. En ese entorno militar, la identidad previa se desdibuja por completo. Y Elena usó ese caos bélico como un camuflaje brillante para alejarse de Alhama, que es donde conocían su pasado». «O sea que los años en el frente no solo le dieron una tapalera…» sino que lo pusieron en contacto directo con el mundo médico-militar. Justamente. Ahí es donde la pura supervivencia se transforma en una ambición profesional increíble. Decide estudiar cirugía, saca su licencia oficial en Madrid y decide casarse con una mujer. Con María del Caño, concretamente. Sí, pero claro. Aquí viene el gran escollo. La iglesia exigía exámenes eclesiásticos de masculinidad para autorizar la boda. Y atención, porque lo revisaron los médicos del mismísimo rey Felipe II. Y logró convencerlos a todos. A todos y cada uno de ellos. A ver, espera un momento. ¿Cómo es físicamente posible engañar a los médicos personales del rey? O sea, es como intentar burlar un polígrafo biológico renacentista donde la máquina de la verdad son los urólogos más estrictos y paranoicos de la época. Bueno, porque Heleno no era un simple aficionado, ¿eh? Era un cirujano de altísimo nivel. Los registros indican que utilizó sus profundos conocimientos de anatomía para realizarse cirugías a sí mismo cirugías a sí mismo en pleno siglo XVI. Así es, usó elementos cáusticos para modificar su cuerpo y ocultar su anatomía original. Pero sin anestesia general ni antibióticos, lo normal habría sido morir de una infección brutal o del propio dolor del shock. Exacto, lo que demuestra un nivel de destreza técnica monumental. Además, algunas fuentes apuntan a que diseñó posibles prótesis sumamente ingeniosas. ¡Qué barbaridad! Su conocimiento era tan avanzado que logró engañar a figuras como Francisco Díaz, que era el mayor experto en urología de su tiempo. Convirtió la ciencia médica en su mejor escudo. Es alucinante. Pero claro, tanto éxito acaba llamando la atención y llega el choque inevitable con el poder. En 1587 lo denuncian y termina frente al temido tribunal de Toledo. Y lo acusan de bigamia, de sodomía y, fíjate, de pacto con el diablo. Lo irónico de todo este caso es que a la Inquisición parecía importarle mucho menos con quién se acostaba que el hecho de que sus genitales hubieran desaparecido, mágicamente, entre comillas. Totalmente. Y ahí es donde Heleno da su golpe maestro. En su defensa alega que es hermafrodita. ¿Y la Inquisición se tragó eso? ¿O fue una argucia legal planeada milimétricamente para no acabar en la hoguera? Pues fue una clase magistral de defensa médico legal. Cuando registraron su casa, confiscaron una biblioteca entera con 27 volúmenes de medicina. ¿Ya ves? Con obras de Galeno y Aristóteles. En aquella época, la teoría médica creía en un espectro biológico de un solo sexo, por lo que el hermafroditismo era científicamente plausible. Heleno usó la propia literatura médica para argumentar una ambigüedad biológica. Creando un vacío legal enorme. Exacto, un vacío que les obligaba a procesarlo sin enviarlo directamente a las llamas. Una jugada absolutamente brillante. Aunque bueno, el castigo final fue durísimo. Lo condenaron a recibir 200 latigazos y a 10 años de trabajos forzados sirviendo como médico en un hospital. Sí, pero la ironía final de todo esto es maravillosa. Su talento clínico era tan inmenso que incluso estando preso, las multitudes peregrinaban hasta ese hospital solo para que él las curara. Es que es el triunfo rotundo de la voluntad frente a un destino que le venía impuesto por su género y su clase social. Desde luego, este análisis demuestra que la disidencia de género y la defensa feroz de la propia identidad no son conceptos de la modernidad, para nada. Son luchas humanas documentadas desde hace siglos. Completamente de acuerdo. Y todo esto nos deja una reflexión final brutal. Sabiendo que el heno de Céspedes terminó siendo una eminencia médica que atraía multitudes incluso durante su cautiverio, Cabe preguntarse cuántas otras mentes brillantes de grupos marginados habrán sido borradas de la historia simplemente por no atreverse a dar ese inmenso salto al vacío. Una pregunta que nos deja dándole vueltas a la cabeza, sin duda. Pues lo dejamos aquí por ahora, pero seguiremos preparando más información de las noticias que elaboran los compañeros de la redacción de Alama.com. Eso es. Un placer estar por aquí comentando estas historias. Todo bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está a los mandos en el control técnico. Un saludo y hasta la próxima. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.